Todo, todo hogar americano moderno de aquella época tenía estas eh, estos potos y estas Los helechos letras, era helechos sobre todo también ¿no? colgados de estos macramés de ahí la, la expresión de mi de texto. son milenios pues no lo digo, sé supongo no. Y tal. bueno quiero decir que, que esto no es cuando no tienes el baño cerca claro. y <risa> <No te risa> ahí no. bueno es que es un fenómeno ¿eh? es, es un fenómeno cíclico es un fenómeno que ahora desde los hace un par de años o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 No, no es que estuviera que no era la loca de los gatos de los Simpson, pero bueno, tenía muchos bueno, amantes de estas cosas. Bueno, pero 180 plantas es, es peligroso, ¿no? Porque claro, te tienes que dedicar la mucho, quería mucho. A mi tía, que, dale, sí, no, porque... que no nos quería mucho y, y, y nosotros a ella y demás, y eso no, no, no te quiere. Pero bueno, quiere decir que a día de hoy esto se ha modernizado y entonces hay un movimiento, incluso en redes sociales, en instagram, hay eh, personajes de este tipo de sobre todo esto ocurre mucho en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 también eh, llamado el Jungalow en el que, eh, la gente que una señal del de apocalipsis ¿Es, es una señal de gente muy mal, no, muy mal por eso <risa> es porque es una señal que, que sus carencias mm, uh, emotivas por así decirlo las, um, las cubre con el cuidado a las plantas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 son todos? ¿Los políticos? No, no ah, Ronaldo. Que, ah, no, lo sé. No, pues, no, sí, no, se va a hacer no, no creo eso. que uh, tenga muchas uh, plantas. No. Hay gente que tiene muy, buenas, muy buena mano para las plantas, sobre todo si son de marihuana, <risa> porque <risa> tienen Jorge. grandes plantaciones en los en o sea, interiores ¿lo gasta, de casa. lo que uh, los, es, los... es tremendo ¿no? el gasto que hacer, tiene. Hacer, no, hacer pero nosotros hablamos plantas simplemente ornamentales. O sea, esta es la moda de la planta ornamental. Luego está la planta plástica. Sí, bueno, la planta plástica